La Delio Valdés sonando acá en la mañana de Radio Encuentro, 11.53 minutos, balanceando el año. Estamos también mirando cómo está, cómo fue, cómo viene. Lo tenemos a Esteban Giorgetti, que nos ayuda, integrante de la red de adolescencia y también, obviamente, responsable de la Fundación Creando Futuro. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ana y Walter te saludan a c á en r a d i o encuentro. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas, Jara, Walter. Buenos días a la audiencia también. Muy bien, haciendo. Trabajando un poquito más con este día, haciendo trámite en la calle, así que bien, tranquilo. Bien, y, y, ¿ha Y sido un, un cierre de año de qué manera para la Fundación? Fue un cierre de año con, en realidad, donde se nos hizo muy difícil y se nos hace muy difícil poder hacer síntesis、uh -huh. de, de, de lo que fue el año, porque fue con muchas actividades, con muchos, este, muchas amarguras, muchas este, tristezas, algunas alegrías. pero este, con, con realmente con mucho movimiento, cuando estuvo con mucho movimiento y estando alerta, y no para, para generar cosas nuevas muchas veces, sino que para defender cosas que ya estaban. Entonces, este, la verdad que, que n o fue, es, es difícil hacer este, un, una síntesis de lo que fue el año, Y decir, no, el año estuvo bien o estuvo mal, porque realmente fue, fue un juez cambiante.、Uh -huh. Sí, nos costó, a veces nos, nos costaba mucho estar en el, entrar s t a r e el, e n en sintonía con las cosas, con cómo venían, cómo viene n también lo s territorial, ¿no? cómo vienen las familias, cómo vienen los, los niños, cómo vienen las, las cuestiones más, este, más inmediatas, que no, no siempre son las. La más importante, pero s í tenemos, hemos tenido bastantes urgencias de asistencias, entonces se, se nos ponía medio, medio complicadito en algunas cuestiones. Pero, pero bien, terminamos con un equipo joven de trabajo muy lindo que está muy unido y que, y que, han, que tiene el compromiso de seguir el año que viene. Este, terminamos con un poquito de. de este, realmente esperábamos que llegue enero como para. Algunas personas ir poder descansar en algunos momentos mientras otros nos, nos van reemplazando, ya que nosotros continuamos, no nos tomamos vacaciones, sino que continúan algunos, algunos espacios abiertos, no el centro de niños, pero sí, por ejemplo, el Casa del Joven, este, la parte más que tiene que ver con, con, con el acompañamiento comunitario, con la asistencia comunitaria. Este, y con la chacra que no podemos, este, que tampoco cortamos, así que, que eso sigue durante todo el año. Bien,、eh, en lo que es el, el contexto,、eh, ¿existen claras expectativas、bueno. con respecto a la Secretaría de Niñez y Adolescencia creada en la provincia? ¿Cómo lo han visto, cómo lo han analizado, incluso como, como red? En realidad, tuvimos la reunión del Consejo. El、eh, Consejo Provincial de Iñera、sí. de Vicencia se reunió、Así. ahora a mitad de, de este mes.、Sí. Que quedamos q u e en cuarto intermedio para juntarnos en febrero, porque no, que orden, dentro del orden del día estaba lo que tenía que ver con、eh, nombrar las autoridades y eso para poder agilizar algunas cuestiones administrativas también. Y como había varios que no estaban, este, no había algunos que no estaban presentes y aparte. Eh, organizaciones que queríamos juntarnos en asamblea hace rato y no nos, no nos brindaban la, la posibilidad de hacerlo. Este, ahí Por lo menos ahí conocimos un poquitito más de cuál es lo que tienen pensado en cuanto a, a la Senado, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. La verdad que. Espero que no sea un como así, como viene siendo. Yo siempre siempre terminamos, Juan, te terminas preguntando a fin de año y cómo le fue、sí. con tal cosa y terminamos con un programa que habíamos empezado a, a ilusionarnos al principio, después termina siendo n o este un dolor de cabeza.、Uh -huh. eh, creo que en realidad, si de esa manera va a ponderar la cuestión de, la, de los niños, a mí me parece bien. Si, si fue por eso, yo. No, no, no estoy tan seguro que sea por eso. Me es, este, me es difícil porque en realidad no tiene que ver con una cuestión de personas, tiene que ver con una cuestión de, de, de políticas públicas y quien dirige la política pública es el Ejecutivo.、Eh, esperemos que puedan cambiarse las cosas vamos a, a, a, a intentar de que, de que las cosas mejoren.、Eh, ahora. Después, la cuestión del organigrama, de cómo va a funcionar y, y, y cómo van a empezar a crecer los programas, este, no se va a poder evaluar porque en realidad hay que ver si, si va n a tener presupuesto que siempre dicen que tienen y nunca, y nunca terminan ejecutando. Claro, y claro. cómo la gente también se, se, se, se va este, empoderando de esto, de esto que se quiere construir. A mí me parece que es importante. Que después el del Consejo Provincial, en, en esta cuestión de la c e n a porque como está todo así bien, hay varias cosas que están escritas, está todo por, por hacerse, creo que, no todo por hacerse, yo creo que hay un, un recorrido que ha tenido la provincia en cuanto al organismo de protección, que muchas veces no se es tenido en cuenta y que hay que, hay que tenerlo en cuenta y, y fortalecer eso. Pero justamente para que esas cosas vuelvan a resurgir, aquellos que lo han quitado, que eran cosas buenas, lo han quitado, este, creo que desde este lugar, desde el Consejo Provincial,、eh, por lo menos debiera de poderse hacer. Por lo menos la herramienta que tenemos nosotros como organizaciones no gubernamentales, de hacerlo. Después depende de si ese organismo sigue como siguió este año y el año anterior. O si realmente va a tener fuerza. Por el momento, el inicio no fue bueno porque no, no había ni siquiera gente para quórum para arrancar la, la reunión. Esteban, desde la CENAF, r、eh, o s、sí. a n a Méndez, quien está a cargo actualmente,、eh, dijo que tenía algunos、eh, lineamientos para trabajar. ¿Todavía no se conocen esos lineamientos? Hay algunos que tienen que terminar de escribirse. Lo que sí está en claro es el organigrama, lo que sí se planteó es el organigrama con alguna, si se quiere, la misión de cada uno de esos programas de, dentro de la, de la CENAF. Que son, creo que son, son los mismos, cam cambian, cambian dos o tres en realidad, pero a eso hay que darle, ¿qué yo, por ejemplo, el del PIN. El programa de primera infancia deja llamarse primer, el programa de primera infancia, pasa a ser una dirección y es de infancia, por lo tanto va a agarrar no solamente lo que es de cero a c u años, t r o a sino que va a agarrar más de cero a, a 12 o a seis, con programas que fortalezcan el crecimiento, el desarrollo. Por lo menos así se planteó, ahora hay que ver si, si se puede o no este, hacer acercarnos. Después, bueno. Hay otros programas, en realidad lo que hicieron fue distribuir los programas que estaban ya en la CENAF, de distribuirlo y darle una, una cierta, un, un cierto grado de, de, de, no sé cómo decirlo, de jerarquización, si se quiere.、Uh -huh. una, una dirección, dos, tres, cuatro subsecretarías, este, van a haber sedes en vez de delegaciones de la CENAF,、eh, qué sé yo. Yo, en realidad, viste que siempre cuando te cuentan las cosas parece todo re lindo y después no lo pueden llevar adelante porque no, no hay recursos o porque lo quieren llevar de una manera muy este, autoritaria y ahí chocás, porque justamente hay gente que tiene historias dentro de cada uno de los programas que tienen un montón de saber y que, pueden, y que habría que aprovecharlos. Y bueno, este, muchas veces con ese tipo de, de vínculos se rompen cuando. Cuando se imponen cómo van a hacerse las cosas. Así que sí, si ¿Sí? ¿sí、está todo cerrado, no, no está todo cerrado, por lo menos eso es lo que dio a entender, lo que dijo, ¿no? es que dio a entender, lo dijo. Sí, que si va durante este año que viene, más tiempo vamos a, a darle, van a terminar de escribir. Es d r que tienen todo un año para escribir. Este, pero bueno, en eso、eh, poder ir, este, ir avanzando, porque lo que sí vemos es que hay. Necesidades más urgentes, necesidades、eh, que van a ser cada vez más importantes y, y que van a tener que, que, que resolverse de alguna desde el Estado, alguna desde el Estado en conjunto con organizaciones y bueno, de alguna resol podremos resolver nosotros como, como ciudadanía, como sociedad.、Uh -huh. Esteban, bueno, la verdad que en v o s a todo el equipo de la Fundación, ¿hay, hay Colonia este año o no? No. no, este año no, no, no hemos hecho, lo pensamos un montón, pero no, este, porque tenemos la idea nuestra es e l año que viene empezar también a trabajar más fuertemente en el, en el loteo Silva. Mira. Así que estábamos viendo que, que planificar todo eso, cómo hacemos para,、claro. para estar con las características que tiene el barrio, que no hay espacios físicos comunes, salvo la, la capilla, después. No tenés otra y la, y la escuela que está pasando la 30, no tenés espacios este, comunes. Así que bueno, tenemos que, estamos viendo todo eso y bueno, queremos poner también un, mucho hincapié en eso. Esteban, un abrazo grande, buen año 2018.、Eh, bueno, uno siempre en estos casos de despedida y también mirada del nuevo año trata de tirar buena onda porque es lo que corresponde. Y ahí estaremos seguramente、eh, intercambiando mensajes, palabras y sentidos. De lo que nos parece que、eh, va ocurriendo y me parece que está bueno también compartirlo. Así que muchas gracias nuevamente a vos y a todo el grupo ahí de la Fundación, que sabemos que son muchos jóvenes que también aportan de lo suyo、eh, y comparten y aprenden a planificar y a ver qué se puede hacer. Así que bienvenida sea el trabajo de la Fundación. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y este, disculpen la d e s p r o l i j i d a d pero c o salí, todavía estoy en la calle este, y a veces me cuesta concentrarme. Pero bueno, no, gracias, un feliz año también. Espero que las pasen con sus afectos más queridos este, y con la gente que uno, que uno más quiere y con los cuales este, comparte también sueños, y, y esperanzas y expectativas. Y Así que bueno, y el año que viene este, habrá que arrancarlo con mucha fuerza, con muchas ganas, porque lamentablemente hay un panorama para aquellos que menos tienen, que, menos, que más necesitan, bastante desfavorable.、Uh -huh. Así que bueno, vamos a tener que trabajar mucho más. y con... Y le vamos a tener que poner este, a todo lo que hacemos, por supuesto, y siempre hay que ponerle alegría. Este, así que bueno, vamos a tener que hacerlo con, con alegría y con ganas. Muchas gracias por llamarnos. Abrazo grande. Abrazo.、Eh, 12 y 4 minutos. Esteban Giorgetti hablando con nosotros sobre lo que fue el balance de la Fundación Grande Futuro, la red de adolescencia, la creación de la Secretaría de la n i ñ e z y e Adolescencia a nivel de provincia, expectativas. Bueno, habrá que ver. Ya algo sabíamos que un poco el Consejo no. Reunido a final de año,、sí. en dos semanas, no había sido muy bueno porque hablamos con una cumpa que era de f i s c a Menuco,、pues、que nos contó que este, fue mucho de presentación y que、eh, ahora esperan que en febrero, Fisca que en febrero sí haya algo concreto, por ahora había sido mucho bla bla. 265, Laderio Valdés, nos acompaña en la música.、Eh, ahí vamos, a l e